Que Dios les bendiga a todos ustedes. De la iglesia que sea. Sí pues. De toda la iglesia. en mi iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo visible que Dios tiene aquí en la tierra. Somos parte de la iglesia. Cada uno somos miembro del cuerpo de Cristo. Estimados amigos oyentes. Usted que escucha este programa. Que Dios le bendiga. Por la buena disposición de abrir su casa. O en su trabajo. en su lugar donde usted esté que Dios le bendiga poderosamente porque la palabra de Dios es la que hace bien y no causa daño si sí, así es porque cuando nosotros estamos en la mano de Dios todas las cosas suceden a bien para los que conforme a su propósito son llamados así dice la santa y bendita palabra de Dios hoy día tengo hartas cosas tengo o sea un salmo grande para leerlo para regalárselo a ustedes es un selmo ¿eh? que pide a Dios, ¿no es cierto?, oh, que, que, que, le, que le ayude, que le proteja, porque es su luz y su salvación. Tengo harto para leer, también en la predicación de la palabra, que vamos a leer los sufrimientos del apóstol Pablo. Si hoy nosotros vemos un día frío, lluvioso, nublado, ¿no es cierto?, que estorba un poquito Pero que bueno que llega la lluvia Dicen que va a haber Tanta lluvia Estos tres días Va a llover como si fuera la mitad Del año Oh qué cosa, qué cosa no ¿Cierto? Bueno, aguante el techo Aguante los paraguas Si, sí, es dificultoso Pero, pero Nada incomparable eh, Es un Comparable a lo que pasaron hombres de Dios y mujeres de Dios por traer y guardar y mantener esta palabra bendita de salvación y de vida eterna. Muchos se quejan de esto, de aquello y, y, y se quejan tanto que ya se ponen incluso ellos mismos como que están lisiados, como que ya no pueden hacer nada. Ah, después va a ver usted lo que pasa con los predicadores del evangelio que predican de verdad para salvación y vida eterna si, sí, todo esto en este programa entonces voy a leer el salmo salmo 27 dice Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tus rostros de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si sí, espera a Jehová amén qué precioso salmo verdad qué precioso salmo oh que me da aliento este salmo es como si yo estuviera orando a Dios es como si yo Eh, fuera la causa de lo que está escrito aquí sí o oh, qué cosa linda qué cosa linda es que uno se sienta identificado con lo que dice la palabra de dios con este ruego ah, con esta oración con esta súplica que está escrito aquí ah, con esta súplica de que dios le escuche de que dios le proteja de que dios esté a, a, a, ahí a su a su mano derecha ah así qué cosa buena es para el alma y para el corazón cuando llegan estas palabras y nos hacen descansar en la mano en la voluntad de dios en las alas del altísimo y y en esta mañana para usted si, sí, le regalo le regalo este salmo busque una Biblia si no tiene vaya a una iglesia evangélica y allí van a tener alguna Biblia que incluso le pueden dársela, se la pueden dar se la pueden regalar si, sí, un obsequio valioso va a tener usted en su vida y va a tener este salmo 27 que he leído en esta mañana y Y que llena mi alma y mi corazón Y me da energía espiritual y también física Que Dios le bendiga Luego estaremos leyendo le, oh, Perdón, luego estaremos escuchando un himno Pero antes le voy a dar El número de teléfono de esta radio emisora El número es el siguiente, anótelo bien Para que después si quiere puede llamar En el momento en que está el himno Entonces usted puede llamar, pedir oración por usted, por su familia, por esto, por esto otro, por sus dificultades o problemas y al final vamos a orar por usted. Sí. Entonces el número del teléfono de la radio emisora Puente Alto es el siguiente. 22 872 78 71 que Dios le bendiga. Y vamos a escuchar un precioso himno. Tiene una victoria para ti el Señor en esta mañana. te abandonaré escucho Dios tiene una victoria para ti ¿Sí? una victoria porque cuando lloramos no es cierto, ahí está Él, Él ve nuestras lágrimas, Él ve nuestro sufrimiento Dios está ahí cuando estamos en ese sentido tan delicado de nuestros sentimientos si, sí. yo lo he pasado, por eso puedo hablarlo hablar con propiedad de estas cosas si sí, quien no ha sufrido por alguna cosa o por alguien yo creo que todos todos todos nadie que nació en una cuna de oro puede decir yo tampoco no he sufrido no no no no todo lo contrario muchas veces los enemigos y las guerras las vicisitudes son peores no obstante el creyente en el señor jesucristo tiene en él su fortaleza y si tú en esta mañana en te sientes así Incluso voy a usar una palabra Melancólico Si te sientes así melancólico que, que nadie te hace caso Que todo Que todo parece que está en contra tuya Que ves como el día de hoy Nublado, frío Todo el mundo No te hace caso Y tú te la estás tragando solito ¿Ah? Estás bebiendo lágrimas De hiel ¿Ah? Oh, no, no, no, no. Hay un Dios maravilloso. Pasamos mucha cosas en esta vida. Tal vez tus hijos no te comprenden o no tus hijas o estás sufriendo por tus hijos, por tus hijas, por tu familia, estás sufriendo. ¿Quieres que cambien? Ay, no hay manera, no hay manera de hacerlo. Oh, Dios mío, qué cosa. Bueno, los predicadores del evangelio pasamos muchas tremendas cosas por causa de las almas por causa de predicar el evangelio y lo pasamos gratuitamente, nadie nos paga nada no nos paga por eso ¿Ah? bueno hay algunos que se hacen pagar se hacen pagar, que son falsos apóstoles de Cristo porque el verdadero apóstol el verdadero enviado del Señor lo hace así por amor sí y en esta mañana voy a leer entonces una parte donde el apóstol Pablo habla de sus sufrimientos luego estaré leyendo entonces si usted tiene Biblia búsquela segunda de Corintios capítulo 11 y el apóstol Pablo dice que escribió esta epístola a los hermanos de Corinto. Por eso son los corintios. Escribió y él entonces aquí habla porque lo estaban tra tratando de loco. Lo estaban tratando de un falso apóstol. De que se quejaba mucho y de que no tenía la verdadera doctrina. Ajá. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo. Dice en el versículo 16 Otra vez digo Que nadie me tenga por loco O de otra manera recibirme como loco Para que yo también me glorie un poquito <risa> ¿Se da cuenta? Medio irónico, pero así es la cosa ¿Ah? Le voy a leer de nuevo El apóstol Pablo dice otra vez digo Que nadie me tenga por loco O de otra manera recibirme como loco para que yo también me gloríe un poquito lo que hablo no lo hablo según el señor sino como en locura con esta confianza de gloriarme puesto que muchos se glorían según la carne yo también o también yo me gloriré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos el apóstol pablo le dice esto a los hermanos en Corinto Porque de buena gana toleráis a los necios Siendo vosotros cuerdos ¿Cuántas veces nosotros vemos en la iglesia personas Que realmente son tontos, son necios Y, y se glorían en su necedad <risa> Y muchas veces la congregación es cuerda Pues toleráis si, a, si alguno os esclaviza Dice el apóstol Pablo Lo toleráis si alguno devora a cuantos se aprovechan de los hermanos y le piden prestado o le piden aquella cosa como grandes hombres o oh, siervos o oh, sierva de Dios y si se aprovechan de los hermano Pues si toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si algunos da de bofetadas. Imagínense y yo he visto eso también ah si sí, de personas que hacen todas esas cosas ah, y muchas veces los hermanos de la iglesia lo toleran y, y, y se humillan pero si el pastor le dice alguna cosa ah no el pastor es malo el pastor de la iglesia su pastor que por años le ha estado enseñando así lo dice el apóstol perdón el apóstol Pablo y dice para vergüenza mía lo digo para eso fuimos demasiado débiles o sea para no decirles van a venir no no no le hagan caso a estas personas el apóstol Pablo dice para él vergüenza mía lo digo por eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía hablo con, con locura dice el apóstol Pablo también yo tengo osadía son hebreos Yo también Son israelitas, dice el apóstol Pablo Yo también Son descendientes de Abraham También yo, dice el apóstol Pablo Son ministro de Cristo Como si estuviera loco Hablo, dice entre paréntesis El apóstol Pablo Yo más ¿A Son ministro de Cristo Yo más En trabajo más abundante En azotes sin número que le parece cómo fue azotado el apóstol Pablo sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces y otras y hay personas por ahí que se la dan que se dan ese tremendo aire desaviondo ¿ah? que la saben todas y vienen a, ahí delante de la congregación que uno les presta ¿ah? y no han sufrido nada por el evangelio y el apóstol pablo continúa y dice en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno qué quiere decir con esto que la ley permitía darle hasta 40 azotes solamente hasta 40 de ahí no podía darle ningún azote más pero los dos azotaban 39 Vale, después el otro día darle otros 39 o en la tarde otros 39. Imagínese cuánto azote usted resistiría? Bueno, el apóstol Pablo. Aleluya, qué cosa. En azotes sin número. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces sufrido, he sido azotado con varas, imagínese. Tres veces azotado con varas Y no le pegan así despacito Era para arrancarle mismo los pedazos de su cuerpo Una vez apedreado, dice el apóstol Pablo Tres veces padecido naufragio ¿Sabe lo que es padecer el naufragio? Es la desesperación más grande que hay en la vida Ve solo agua, solo agua Y no hay manera de que alguien lo venga a rescatar Porque no hay nada tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en altamar oye hermano, hermana ¿y usted ha sufrido algo? ¿usted está sufriendo alguna enfermedad propia de su cuerpo? o a lo mejor le han sustraído alguna cosa le han robado o a lo mejor no, no le va bien en el trabajo pero estas cosas terribles le han azotado le han apedreado sí sigue, sigue el apóstol Pablo Todavía más dice en trabajo y fatiga Ah no, perdón Como náufrago en alta mar En caminos Muchas veces Peligros en camino muchas veces En peligros en ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación. O sea, él era israelita, el judío Sí, lo, y, y, y lo andaban buscando para matarlo Porque predicaba el evangelio Peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Ah, qué cosa! Hay falsos hermanos en realidad. En trabajo, dice el apóstol pa Pablo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice el apóstol Pablo, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriar, me gloriaré, me gloriaré en lo que es de mi debilidad el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento en damasco allá en la siria en damasco el gobernador de la provincia del rey aretas guardaba la ciudad de los damas de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos Ve cómo sufrió el apóstol Pablo. Y muchos dicen, "Ah, yo quisiera hacer como el apóstol Pablo, predicar como él, hablar como él, estaría dispuesto a pasar lo que él pasó." Apenas <risas> que le den una golpiza nomás, se escondería no sé a dónde. Porque muchos ni siquiera ni siquiera se atreven en la calle a declarar que son cristianos, que son evangélicos a muchos que yo saludo Dios le bendiga hasta se avergüenzan porque los hay que nadie sepa que yo soy evangélico ah no, no, no, no soldado es soldado está en una lucha lucha contra el mal contra las tinieblas del reino de este de, de las tinieblas sí oh que Dios te ayude hermano hermana que Dios te ayude si sí, deseo que Dios te ayude porque eres re débil Estás débil, no quieres seguir al Señor, siento que Dios te tiene de todo. Que Dios te ayude en esta mañana y a mí también. No necesito mucho. Amén. En este momento de la oración Allíguémonos con fe Al trono de la gracia de Dios Santo Dios, amado Salvador Usted dirijo mi oración Con toda mi fe y con toda mi alma Porque sé que usted me escucha Y en esta mañana le pido por los débiles en la fe Por los débiles En la confianza de su poderosa mano porque usted todo lo puede y todo lo hace levánteles Dios mío aunque ellos Señor no hagan ningún esfuerzo pero usted tiene un corazón más grande que los cielos de lleno de amor y de misericordia levánteles Dios mío póngale en su mente en su corazón que hoy Señor aún con frío con lo que sea Señor amado busquen su rostro busquen Señor amado aunque sea señor estando en la cama con dolores que busquen su rostro su beneplácito oh sí amado dios y entre en sus vidas en sus almas porque pronto posiblemente estarán dando cuenta delante de su rostro de su trono señor ayúdenos señor bendito usted grande misericordia de le fuerza Señor, para levantarse y seguir su camino adelante con las armas espirituales. Y a nuestros amigos que no van a la iglesia, pero sí, Señor, tienen un gran respeto, tienen un grande cariño, Señor, por estas palabras de conformidad y de aliento y de bendición. También a ellos le pido su mano poderosa e invisible que les proteja, les ayude, y al doliente y enfermo le sane mi Dios amado con esa fe del cielo que emana de parte suya porque usted es el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe a usted pido y ruego que mi oración Señor sea acepta en el nombre de Jesús amén y amén Bueno, estimados amigos oyentes, que Dios les bendiga, si ese es mi deseo. He dado a conocer algo de lo que es el Evangelio. Lo que sufre la persona, pero se aferra al Evangelio bendito del Señor. Se aferra a este Evangelio Santo, a este Evangelio poderoso. Este Evangelio Sacrosanto, que... Usted señor amado nos ha dado a nosotros como medio de salvación y de vida eterna Pido mi salvador que usted ayude a cada uno de los hermanos y radio oyente como a mí también señor sí y convido a usted a nuestros amigos radio oyentes a nuestros cultos de adoración al señor Jesucristo De adoración a Dios para que nuestra vida sea bendecida Sí, y todos ustedes tengan la bendición de Dios Calle José Victorino La Número 630 Población Pedro y Serda Segundo Sector El domingo tendremos Una preciosa reunión A las 6 de la tarde Está convidado Sí, que Dios le bendiga este pastor El reverendo Moisés Salvear Se despide efusivamente Deseándolo que la bendición de Dios Este en sus vidas Amén y Amén Jesús Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia.